Hay que decir que en el programa de hoy tenemos varias novedades y la hora y media de programa, los 90 minutos, van a estar dedicados a la música. No vamos a tener nada más que música para poder disfrutar y para poder saborear. Grupos que sonarán, por supuesto, la joven banda de Lumbier que acaba de publicar su segundo larga duración y cha, hablamos de Alchatu. Hace unas semanas escuchábamos el sencillo adelanto Hoy ya tenemos el nuevo trabajo discográfico Hablamos del álbum debut de Esquian Cristo Y también tenemos el nuevo trabajo discográfico en nuestras manos La semana pasada ya te presentábamos dos temas De la formación del norte de Tafarroa, Esian, de Suriña, Hidalgo y toda su gente Que acaban de publicar su nuevo lagreca duración El Galaxinud después de aquel trabajo eh, editado en directo estos grupos y muchos más son los que van a sonar en la sintonía del 100.8 en la sintonía de Berriozar y Ratia durante esta próxima hora y media en una nueva edición del programa Euskal Música, tu cita cada semana con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en euskiplaza.net y en el 100.8 en Berriozar y Ratia Así que si te parece vamos a comenzar el programa de Euskal Música de hoy y lo vamos a hacer con una mujer live García de cortazar que comenzó su recorrido en la música hace ya un tiempo con la banda gaste guitarra new bat ha tocado también con sorkun y econ y forma parte actualmente de isaki Gardenak. aún así ha encontrado tiempo para trabajar en sus propias composiciones llegó el momento de que estas y las demás composiciones que forman el disco fueran trabajadas como banda para lo cual live contó con músicos gaste con gran experiencia a de new bat y vicepresidentes al bajo Chus Villalabéitia de Sam Hall. ¡Ey! y la formación E a la guitarra y en eco de Arza de Naut y Trumbo a la batería. Después de desarrollar las canciones en el local, decidieron entrar al estudio de Bomberenea en Tolosa y bajo la dirección de Carlos Osinaga grabar este álbum titulado Yes Lady Andia. Hay que decir que este trabajo discográfico pues ya está en la calle y hay que decir también que este trabajo discográfico pues también lo están presentando. Por ejemplo, el 8 de noviembre estarán en la sala Bomberenea junto a Petty. El 28 de noviembre estarán en el Gasteche de Anduain junto a Casbat. El 8 de diciembre lo harán a las 12 de la mañana en Durango, en la Feria del Disco y el Libro en Aochenea. Y el 28 de diciembre, para cerrar este año 2014, estarán en concierto acústico junto a Petty en el Gatteche de La Rabechu. Estas son las actuaciones para presentar para eh, pues eh, poder ver en directo este primer larga duración de esta mujer, de eh, live que acaba de publicar, lo dicho. Este primer larga duración en solitario, titulado Y Sladi Andía, y lo que vamos a escuchar... Dos de los temas incluidos en este nuevo álbum, el tema Gurinesco, Biotcha y el tema Naigabe. libre regresa al panorama musical en solitario con grandes músicos y, por supuesto, con gran música. Hemos compaginado un tema lento y hemos compaginado un tema cañero Incluidos lo que es el álbum debut en, en solitario para Libe García de Cortazar El álbum es Lady Andy A Y ahí está sonando uno de los temas incluidos dentro del álbum En lo bueno corte Naigabe anteriormente escuchamos El séptimo corte del álbum en Gurinesco Biotxa Hay que comentarte que en directo el próximo concierto que va a dar esta banda, que va a dar esta mujer, será el día 8 de noviembre en la Sala Bomberenea junto a peti Pues así suena la buena música de esta mujer, la buena música de Liebe y nosotros que continuamos... Y nos vamos a ir ahora con un poquito de caña, eh nos vamos a ir con un poquito de fuerza, hemos comenzado un poquito lentitos ¿eh? con esta mujer, con live y ahora vamos a poner marcha y caña al cuerpo con la formación Saiko. Es un proyecto de grupo planeado en 2013 por los veteranos jóvenes músicos Aguayiko y Sabi Arakama. Hay que decir que estos dos eh, chicos, estas dos personas, Aguayiko y Sabi Arakama, buscaron, buscaron, buscaron y encontraron a nada más y nada menos jugadores. Que a Alfonso Aguayo de Desterrados, Caos Etílico y Caótico, a H. Buhanda de Segada caragardo Gura y Arrebote, a Sier J. Sánchez de Resach de Potato, Gasteiz Big Bang, EHM y la Orquesta Sinfónica, a Xavi Zelaya de Estupenda Jones, a Miquel San Beta Garry y a Joel Márquez Sánchez de la banda municipal de Agurain y de Montons. Estos forman lo que es esta banda, Saiko. Y hay que decir que Saiko ha grabado el disco Terapi en los estudios IGAIN entre el 10 de enero de este año 2014 y el 14 de febrero. Comentar que Saiko pone el título Terapi a su primer disco. Saiko es una buena maquinaria para facturar un novedoso Triki Punk Haya. El Punk da cobertura total a Saiko, pero destellos de rock, ska y hardcore no faltan a la fiesta fomentada por la Triki Trisha con su fortaleza de gestionar y crear melodías y encanto. Así es como... Quisieron pues, eh, sacar este proyecto musical Como te comentaba anteriormente Estas do, dos personas Aguayiko y Sabi Arakama Que lo plantearon en 2013 Y después de buscar a todas esas personas Pues sacaron adelante este proyecto musical El álbum terapi Lo que vamos a escuchar Nació en Mundua Y Suri Begiek Así que vamos a bailar un poquito Y a disfrutar de Saiko ¡Suscríbete! Pues así de contundentes, así de fuertes se eh, suenan la formación Saiko con este primer larga duración titulado Terapi y con temas como nacido el mundo A ah, esto que estamos escuchando Sure Beguiecker te como... 14 temas son los que te puedes encontrar en este primer larga duración, temas en castellano temas en euskera cuchilla, cariño, bajo el sello discográfico Vaga Pica ojos, Botas de ácido de puro placer Como puedes comprobar, la triquitrisa, la principal protagonista en esta banda. Y lo dicho, así de fuerte, así de garra y así de energía nos traen... ...Saico con este álbum, Terapi. Y nos vamos, si te parece, ahora con una joven banda. El año pasado, eh, un año atrás, editaban lo que es su primer álbum discográfico. Ahora, un año después, llegan con su nuevo larga duración titulado Itcha. Son tres jóvenes de Lumbier, tienen 16 y 15 años respectivamente y lo que vamos a escuchar está incluido dentro de ese Segundo, larga duración. Hay que decir que ha habido colaboración importante, la colaboración a la voz y a la guitarra de Javier de Vendetta en el tema titulado más concretamente Sé tú mismo. Y va Iker y Gulen regresan al panorama musical con este nuevo larga duración bajo el sello discográfico Gor y con temas como los que vamos a escuchar, el tema titulado Surechat, Goreak y Lagunak de Estelombrier al chatu. Milakamomentu oso, zuretzal gordeko ditugu. Biotz barroak zuretza, zuretzal, zuretzal gordeko Storia neta konta igur. pudimos ver en el escenario encima del escenario del área 3 dentro del Nafarrón y es multitudinario Nafarrón y es en Sangüesa y todo hay que decirlo, muy caluroso a las 10 y cuarto subieron al escenario esta banda del Lumbier, esta joven banda al chatú Para presentarnos temas de su anterior trabajo discográfico y por supuesto de este Itcha. Ahí están dos de los temas. Su chat corre a O los últimos compases de este decimocuarto corte del álbum La Cuna. Jóvenes, pero bastante, bastante preparados, como puedes comprobar El año pasado, su primer larga duración Solo han pasado 365 días Para tener en nuestras manos el segundo álbum Los dos bajo el sello discográfico de GOR Y demás, como puedes comprobar, que enganchan Sobre todo este, la CUNACA Y seguimos en el Nafarrón y es porque una hora más tarde subieron también al escenario número 3, eh, al, al área número 3, Zartacocca el grupo de Strik Skade Tafalla que presenta su segundo larga duración, Odol Berria un nuevo disco que vio la luz en octubre de este año 2014, hace unos días y que continúa la senda iniciada con Kale Kumeak, su primer trabajo lanzado en agosto del 2012 hay que decir que tras estar eh, tocando desde 2008 hacia, habiendo superado ya la barrera del Y en conciertos que les han llevado a lo largo y ancho de la geografía de Nafarroa Además de realizar alguna fecha puntual en Vizcaya, Guipuzcoa y La Rioja Zartacoka, pues ha visto incrementada su plantilla este mismo verano del 2014 Con la entrada de Asier a cargo de los teclados Justo a punto para editar el nuevo trabajo discográfico Esto nos contaba la semana pasada Endika, el vocalista Y a veces segundo saxofonista de la banda Que lo tuvimos al otro lado del hilo telefónico Para pues eh, presentarnos este nuevo larga duración Nos quedamos con este nuevo álbum Ogolveria Y nos quedamos con los temas La lista negra Y Eraso Eraso Eratzailari Dos de los temas Incluidos En el segundo trabajo De esta formación De Tafaya Zartaco K ¡Oy! Sonando este tema, Erasoy y Chay Learín La música la pone esta formación de Tafaya Ellos son nada más y nada menos que Sartacocan Con este nuevo larga duración Odol Berria Álbum también autoproducido como el anterior trabajo discográfico que editaron Como te comentaba anteriormente en el 2012 Estos temas son los que te puedes encontrar dentro del álbum como por ejemplo La colmena, Hablan y San y San Cinema. O estos temas, el tema La lista negra y este Eraso, Eras Chailari. Y ahora nos vamos con una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música, con solo decirte Ayora Rentería, seguramente que sabes de quién hablamos, claro que sí, hablamos de la banda sea Seamais, que el pasado mes de diciembre, más concretamente el día 14 de diciembre estuvieron en el en la sala Totem de Atarrabia para presentar lo que es este, su nuevo larga duración titulado Da, y también por supuesto estuvieron la temporada pasada, eh, más concretamente y ella misma, Ayora Rentería, para presentarnos este álbum aquí en Berriozar Ratia en el programa Euskal Música, y como no nos dejó su nuevo nuevo trabajo discográfico y de vamos a extraer los temas Bibioch, Viero y Urbil. Hablamos, cómo no, de ella, hablamos de Ayora Rentería, hablamos del nuevo trabajo discográfico de Seamais. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sintonía Berriozar y Ratia, Sintonía 100.8 FM y a través de internet en usquiplaza.net Cada jueves compartiendo contigo lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Ría, entre las 6 y las 7 y media de la tarde También ya sabes que tienes una cita tanto el sábado como el domingo, a la misma franja horaria y a la misma hora Eso sí, en repetición, en redifusión La música nos la trae ahora esta banda legendaria de Euskal Herria, Seamais. Con Ayora Rentería al frente dentro de lo que es su nuevo trabajo discográfico, da Ahí está sonando uno de los temas incluidos dentro de este nuevo álbum. Urbila, anteriormente escuchábamos el tema, Vivioche Piero. Hemos escuchado a Libe, a Saiko, al Chatu, a, a Zartaco, Y ahora a Seamais. Ya unos queda mucha música por disfrutar, música que se realiza en Escalerría. qué te parece si nos vamos ahora con Cuchi Romero? Tras aportar desde 1998 su particular toque a los guisos de multitud de artistas y grupos musicales, Cuchi Romero pues bucea en su particular baúl de los recuerdos y recopila 15 años de colaboraciones en este nuevo trabajo. Un disco integrado por dos CDs, Camerino 1 y Camerino 2, 30 de sus siempre bien recibidos temas musicales. Los temas que integran a Que Huele a Romero, eh, colaboraciones 1998-2013, fueron masterizados eh, por Colibrí 10 en los estudios sonido R5 de OVN. Y Kain. bandas a destacar de las 30 Incluidas, los bombarderos De procedencia en Argentina, única del otro Lado del Atlántico y por supuesto Mochila 21, multiformación de Iruña Integrada por jóvenes con síndrome de Down Con la que colabora Cuchi de modo Habitual, pues aquí están, 30 De las muchas, muchas, muchas colaboraciones Que ha hecho Cuchi Romero A un montón de grupos y a un montón de solistas Desde 1998 Nos quedamos con los temas La balanza de Barricada y Perro Callejero De Dickers se derrama, y va pa'l cielo que pise, le sobran el humo y las camas, ahoga el llanto de mi muchas colaboraciones que ha hecho Kuchi Romero. Están incluidas en este álbum Kuchi Romero, aquí vuela Romero, colaboraciones 1998-2013. La balanza de barricada o esto perro callejero de los Nickers. También están ahí Carlos Chacón, también está en El vicio del duende, en espera gatilleazo porretas reincidentes, Luther Los del Gas, Casta Iracho, Goche. Bueno, bueno, en definitiva, 30 canciones en dos CDs, Camerino 1 y Camerino 2 Y las que ha tenido que dejar fuera porque no les entraba en el disco, ¿eh? Si no, en vez de un doble disco que tenía, tenía que sacar por lo menos un triple, un cuádruple, un quíntuple, un sextuple... Bueno, en definitiva, un montón, un montón de, de discos para pues eh, sacar eh, a la luz todas las colaboraciones que ha hecho Cuchi Romero desde 1998. Y ahora nos vamos con una novedad en Euskal Música. Nos vamos con la banda de Nafarroa de metal transgénico In Gravito, que vuelve a la carga con su segundo trabajo discográfico. De nuevo regresan con un metal fronterizo y transgénico este nuevo Como disco lleva por título Diario de un susurro que grita y hay que decir que ingrávito lo forman Mikel a la batería, Álvaro al bajo, Jorge a las guitarras y Chus a las guitarras y a las voces. Lo dicho, segundo trabajo discográfico, novedad esta semana en Euskal Música, la formación de Nafarroa Ingrávito, temas Atardecer Óxido y Mientras muero de su nuevo trabajo titulado Diario de un susurro que grita. así suena lo que es el segundo trabajo discográfico para esta formación de Nafarroa este metal transgénico que nos trae la formación Ingrávito el álbum se hace llamar diario de un susurro que grita y ahí estaban los temas eh, atardecer óxido y esto que estamos escuchando el tema mientras muero Novedad esta semana en la sintonía del 100.8 de la FM, novedad esta semana en Euskal Música, novedad en Berriozari Rotia. Y nos vamos ahora con una banda que nos llega desde Estella Lizarra, hablamos de los navarros Flitter, que regresan después de 10 años desde la edición de Mirar Hacia Adentro en el año 2003 hablamos por supuesto del año pasado 2013 si por algo se caracteriza este nuevo trabajo discográfico, es por la crudeza que desprende desde el primer momento el disco comienza con egoman un puñetazo en la boca directo y sin contemplaciones, ideal para iniciar el disco y los conciertos de la gira Putas del Poder fue el sencillo presentación para este nuevo larga duración hay que decir que hay una versión de la formación Parálisis Permanente Autosuficiencia, anteriormente versionada por grupos como Piperrac o Narco, además han regrabado aceite tóxico y más volumen de su anterior etapa, dándoles un lavado de cara para que suenen más actuales estos dos temas, o sea que parece que ser que tiene de todo, eh de todo tiene lo que es este nuevo trabajo de la formación de Estella Lizarra Flitter que ya lleva rondando desde el 2013 y que lo volvemos a exponer aquí en la sintonía del 100.8, lo volvemos a poner en Euskal Música, los temas La Mala Educación y Ponte en Pie, desde Lizarra desde Estella, Flitter con su nueva larga duración, Rabioso La música de Estella, Lizarra, Flitter, nos vamos con otra novedad. Si antes escuchamos a la formación de Nafarroa, Ingrávito, con su segundo larga duración, ahora nos vamos con la formación Eskean Cristó. Hace unas semanas eh, escuchábamos su sencillo adelanto y hoy ya podemos extraer dos temas más de su nuevo trabajo discográfico porque ya lo tenemos en nuestras manos. Eskean Cristó proviene del Valle de Arratia y sus componentes se juntaron en 2012 después de dar a su anterior banda Eskean el merecido apellido. Hay que decir que Skean Cristó hizo su disco Azote Caldus en los estudios Garate de Anduin con el técnico Marcel Az Arcarazo. Comentarte que es que En Cristó edita su primer disco Azote Caldus como fruto por haber ganado el concurso Banda Leya del 2013 y la banda la componen Peyo Artabe a la voz, Alex Arillo a la guitarra horizontal tal a la guitarra peyo arteche al bajo armónica y coros e ymanol arresi a la batería así que vamos con este álbum debut después de ganar como te comentaba anteriormente el band de leia del 2013 se metieron en el estudio de grabación y editaron este primer larga duración titulado más concretamente azote caldu como te comentaba anteriormente y de este primer larga duración te extraemos los temas negar y látigo son ellos son es quean cristo Margot Zuriko gauetlan gauzandi Sala es que An Christo el álbum Asotegaduz lo que escuchamos Laticón después de haber escuchado el séptimo corte del álbum Negar Y vamos a ir poniendo punto y final a lo que es el programa de Euskal Música de esta semana Libes Haiko Alchatu Zartakoka Seamais Eche Romero Ingravito Flitter y es que An Christo han sonado a través de 100.8 a través de Berriozar y Ratia Y en internet, en euskiplaza.net En Euskal Música, tu cita cada semana Con lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria El jueves en riguroso directo de 6 a 7 y media de la tarde Y el sábado y el domingo Nuevamente contigo, eso sí, en repetición En redifusión, en la misma franja horaria Y nos vamos a despedir con algo importante Nos vamos a despedir con una banda que nos llega desde el norte de Nafarroa Hablamos de Sian que después de su álbum en directo Regresan con un nuevo álbum de estudio titulado egala Egalacastindus Y en el cual bajo el sello Vagabiga te puedes encontrar 14 canciones 14 grandes buenas canciones dentro de este nuevo trabajo discográfico así que con ellos, con Esian te decimos adiós, será hasta dentro de 7 días, aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia y en internet en eguskiplaza.net de 6 a 7 y media de la tarde, el jueves y el fin de semana, lo he dicho te quedas con Esian y te quedas con los temas Non Saude y Maite Genuena, hasta la semana que viene ¡Aguro! radia en el 100.8 10 de...